The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones crawl upon the crumpled of There's a policeman with an honest soul, the seen whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of the knees. He briskly frisks tom the tommy maid, dropping a print, our prints and stays, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. Well, throat He hungers in his secret dreams The heart and grace of cruel machines His lover is not what she see and you will not leave a note At last the 1998 show The situation, tragedy Grand opera slick with soap Cliffhangers with no hope The water gallery, the flooded gallery <laughs>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 Vale, eh, eh, eh, me se siente, no me se siente, me se siente, si, no, si, no, si, no, hola, ah, de este me se siente bien, vale, bueno, quitamos el Aquí estamos mirando, a ver, bueno, este como no se me siente, que todo, total, yo debería tenerlo ahí, ¿no? Para que no se, para que no se me, no se me sienta. Bueno, y a ver este, ah, este. Vale, vale, vale, ahora ya, ya entiendo cómo va todo, ahora ya, ya va todo bien, y, y ya Nedonia va, ojo, no, no, iba a decir yo, Nedonia ya va a seguir un, Eh, un buen buen camino eh. pero bueno no en el, el to asina. no vas ver esto no en ah carro, que fago y así nada eh fuego si no, otra manera estoy haciendo cosas eh vos vos os extrañéis porque estoy venga a hacer cosas Bueno, y ahora como ya están todas las cosas fechas, puedo saludar a toda la gente que te ha en este momento sintiendo este programa, sintiendo esta radio. Eh, esta radio que yo no llevo otra que Radio Cucca, Radio Cucca, radio Cucca la radio Ibero Radio Libre que está en el 107.3 de la frecuencia modulada o también a través de la nueva emisión en digital ¿eh? www.radiocuca.org una radio en la que podéis sentir muchos programas de muchas temáticas diferentes y lo más importante todo que lle una radio en la que podríais participar si quisierais tenes que querer y o único requisito para facer radio deúcaracha querés facela no fa falta perres si non tienes perros tranquilo que lo que non fa non faen falta perre no te das molestas non vales cosas de o de buena gana facer radio pero non tengo perres pues esa excusa non sirve non sirve amigo aquí les perres non son non son un requisito necesario para facer radio. Eh, otra excusa puede eh, ser ay no no un fuego porque yo claro yo de eso no lo entiendo no sé cómo dan los mandos y tal qué, qué piensas que, que yo sabía que sabemos eh, sabemos los demás cuando llegamos no eh, mira yo llevo no sé cuantísimos años bastante más de, de media vida haciendo radio, haciendo radio cucaracha, ¿eh? porque nunca no fui de otra, solo oficié radio cucaracha. Y todavía a ver que sigo metiendo la pata. ¿Y que pasa? algo? No, no pasa absolutamente nada. ¿eh? El que quiera hacerla, que lo faiga. ¿eh? No tiene más que pasar por aquí. ¿eh? O si no tienen ganas de pasar por aquí, pues también puede, qué sé yo. ¿eh? Mandar un correo electrónico, igual y de fuera. ¿eh? ...quiere hacerla de, de fuera. Pues no me pasa nada, porque manda un correo electrónico, avisa, oye, yo no soy de UBIU, pero de buena gana fácil yo radio si me puncharéis en, en Radio Cuca. Bueno, pues oye, fue eso y arreglaste como buenamente puedas. ¿eh? Y ahora, ¿qué, qué, ¿piensas que debes ser el primero? No, hay mucha gente. Bueno, muchas no, pero ya hay gente que hizo el programa desde fuera, desde casa, y no pasa nada. A ver, tuvimos un programa fecho de Tailandia. Yo creo que eso no puede superar un aire. Un saludo, por cierto, al Raposo, ¿eh? que ahora vuelva a ser el Raposo Ubiin, pero con tiempo que fue el Raposo tailandés. Y venía yo pensando una una cocina, ¿eh? De la que venía de la que venía para acá. Estos días a través de, del internet y de más cosas y tal, pues eh, pues hacían, me hacía me dime cuenta de que tan, bueno, pues está saliendo para adelante ¿eh? eh, hacer una serie de homenajes, ¿eh? Homenajes o de alcordances, o no sé, no sé exactamente qué hielo que ¿eh? que es lo que lo que que no fue hacer pero bueno oye lo que lo que ellos apetezca eh, bueno pues la cuestión es que mmm, resulta que que no fue hacer una serie de homenajes porque van a cumplirse ahora cinco años de eh, aquella movilización sí bueno movilización y una buena palabra fue fue una fue una verdadera movilización en el momento que en el momento que fue aquella movilización del el 15M ¿sí? y entonces bueno pues eh, a cuanto de que de que venga a hablar de ello aunque bueno venga a hablar de ello no pues, bueno, comentaré de que iba a hacerse de alguna de alguna de algún tipo de homenaje de acordanza pues puseme a pensar que yo es lo que estaba haciendo queda muy guapo decir esto puseme ya a pensar que yo es ¿sí? lo que estaba yo haciendo que el 15M del, del año eh, eh, cuidadén un segundo que tengo tengo un sintiente hoy un, un chatero eh, eh dime, en macetu saludos anedónico y, y yo digo saludos macetu ¿eh? Eh, seguimos seguimos hablando bueno yo no escribo porque sabes por qué no, no escribo eh, tengo la luz apagada y nada más con los con los monitores con la luz de los monitores entonces tengo que ponerme ahora A, a mirar el arrimar el, el teclado ¿eh? a los monitores para poder verles tecles, pues no bueno, me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, y si otra cosa que podía hacer, ¿eh? como tengo mucho de, de escribir, no, ya que yo sería mecanógrafo, pero bueno, y es fácil que automáticamente los dedos se me vayan a las Yetres, pero seguramente, pues precisamente yo no soy mecanógrafo. pues seguramente más de uno voy mete a la pate y, y calcar la ingleta de yau Entonces no un digo, no nada. Así una que pudiendo decirles cosas a través del micro, oye, pues digo les por el, el micro, ¿eh? Y no y no me meto no me meto en, en camisas si no de 11 bares, que cosa que no entiendo ni otra expresión que tengo que tengo que, que buscar, ¿eh? Supongo que bueno, en con bares y igual tenían que tener diez o doce y metese en ese doce, bueno, no sé, no, sé, no sé de qué va pero bueno, sea ya como sea que no tengo yo ganas de meterme de meterme en ello, sea ya que bueno, pues yo voy a hablar a través del, del micro y, y el teclado no lo toco, yo pienso que no eh, que, que no tiene que, que haber ningún problema ¿eh? interaccionamos de esta de esta otra manera, ay, préstame tener a alguien en el ...en el chat... ¿no? ...que últimamente casi no tengo nada en el chat... ...y suele animarme mucho la cosa... ...bueno pues estaba yo contando vos que... ...bueno pues que... ¿eh? ...como faciense... ...entéreme de que divena a facese... ...unos acordances eh, de algunos actos... ...para pa remembrar aquello del... ...del 15 de mayo del 2011... ...pues pónseme ya a pensar... ...que es lo que estaba yo faciendo... ...el 15 de mayo del 2011... ...ya mentira no me puse a mes... ...no acuérdame perfectamente... Porque eh, aquel 15 de mayo eh, celebróse un sábado, eh, el sábado 15 de mayo celebróse eh, el primer aniversario del grupo de montaña Ramón Mercader, eh, ese grupo de montaña que, que tenemos aquí en una radio cuca y que de tiempo en cuando todavía bueno, pues, eh, más informalmente, que en aquel momento que ya era él muy formal con Lesos convocatorias, lesos les crónicas a través de la, nuestra página web y todas estas cosas. Bueno, pues eh, ya en un yetón formal, pero bueno, de ese mes en cuando todavía, eh, todavía se siguen haciendo cosines y eh, salies, de, salies de monte, de ¿eh? senderismo, es de estas que nos prestan a nosotros. Bueno, pues al caso llega que el día que estábamos celebrando el primer aniversario, fuimos a, a Pedro Bella. ¿eh? Fuimos caleando, por supuesto. Verás, oye, que para algo, para algo ya éramos un grupo de, ¿eh? de senderistas, por lo menos. ya nos, No me voy a decir que aquella primera ruta, lo mejor de, al, de aquel primer aniversario, fuera de montaña. ¿eh? Salimos de, de del pueblo este y de, de Puerto ¿eh? ¿eh? y fuimos caleando a través de senderinos por ahí a, hasta Pedro Vella, hasta Pedro esta aldea Quirosana. Eh, que básicamente es famosa porque, bueno, aparte de que está en un sitio muy guapo para afrontar el Aramo eh, muchas, Bueno, muchas partes no, la parte norte del, del Aramo, de la Sierra del Aramo Y es eh, famosa fundamentalmente porque allí está casa generosa Y ¿eh? en casa generosa, cómese, que madre de Dios No te sé, no voy a decir ahora si barato o si caro Porque la verdad que, bueno, sé sí, sí que volví una vez, volví Eh, bueno volví para el segundo para el segundo aniversario y, y también volví una vez para pa celebrar los cumpleaños del mi vuelo. pero bueno ese y otra otra cuestión bueno la, la cosa es que estábamos allí eh, estábamos allí y, bueno cuando salimos pese a la fartura que íbamos porque bueno pues eran unos fabada cabrito y la de mi madre eh, comimos como como gochenos, como cochinos pero oh, pues, me prestóme por la vida Y bueno, nada, bajamos después eh, por el desfiladero de Las llanas para coger abajo el... Yo quería venir, en principio tenía la idea de venir en, en, el, en el coche de línea, ¿eh? Eh, que ahora ya la empresa está el Transportes Vimenes. y que lo tienen son contratado con con los otros viajeros bueno digo yo ahora de aquella no sé no sé ahora no sé ahora quién lo lleva pero bueno que yo un microbús que pasaba a las siete pico la tarde y tal pero dije yo bueno voy a aceptar había gente que fuera que fueran coches y dejar el coche allí te voy a aceptarlo del coche más que nada porque estoy interesado en ir esta esta mani que que organiza, ¿no? yo no tuviera ningún tipo de relación con, con la gente que con los movimientos que ya venían de Nantes ¿eh? montando toda esta toda esta historia y ya más voy a deciros, yo más bien yo hacía eh, bien años que no participaba en ninguna en ninguna cosa de ese ¿eh? eh, yo bueno cuando yo era mozo cuando yo era mozo de joven, cuando yo era guaje casi cuando tenía 15, 16 años sí iba iba a todos ¿eh? era yo muy aficionado y Muchas veces, eh, en muchos casos, digo -te yo que de verdad que ya era afición, casi ¿eh? ya era un hobby, el dirigir a todos los manis, dirigir a todas las concentraciones, dirigir a todas las movilizaciones, por lo que fuera, yo he debatido, he todo Muchas veces yo pues digo, no sé si era por ideología o por hobby, ¿eh? supongo que habría un poqueñín de las dos cosas. Pero bueno, hombre, después con el tiempo ya fui, oye, pues más, ideologizándome. Si sí, quieres, ¿Eh? en aquel primer momento, pues si era todo un poqueñín ¿eh? un bate burrillo, un conexo de, de, de, de sueltes y tal. Y bueno, ya después con el tiempo fui estructurándoles y bueno, pues participando en las cosas que me interesaban y en las que no, pues no. ¿eh? Y bueno, pues naturalmente, naturalmente, eh, bueno, pues oye, movilizándome, faciéndome ver en la calle, ¿eh? intentando hacer cosas. para las cosas que yo, que yo quería... ...pero en aquel momento... ¿eh? ...cuando lo del cuando lo del 15M... ...cuando se, cuando precisamente... Ese, ...ese día que dio nombre a, a toda la historia... ...se convocaron un montón de manifestaciones... En, en, ...en todo el reino... ...pues yo llevaba ya bastante tiempo... ...que no que pasaba absolutamente de todo... ...contalo ya aquí... ...pero no me... ...voy a contarlo otra vez... <risa> no me acuerdo cuánto tiempo antes ¿eh? poco antes una semana, unos días no sé eh, montóse una mani de bueno pues de movimientos sociales mucho más alternativos ¿eh? movimientos sociales y sindicales mucho más alternativos a la que bueno pues yo no tuve ningún interés en ir porque llevo digo que yo perdiera todo el interés en, en estas cosas hombre no, seguía teniendo mis ideas y, y sigo teniendo el Y llegar allá en aquella la, a la misma conclusión, esta del individualismo absoluto, eh, que dice que es bastante más importante eh, que dira, que a esos festejos, procesiones, como dice un amigo mío, eh, más importante que diera la procesión y trabajar todos los días. Haciendo un análogo, un analogismo con co los cristianos, eh, Eh, el más cristiano seguramente diráte eh, cualquier bueno pues cristiano de verdad que no es el que va a la procesión el día de la fiesta ¿eh? sino que es el que el que todos los días aunque no vaya a la procesión pues no, falle cosas cristianes ¿eh? sea lo que se las cosas cristianas bueno pues yo también soy de los que piensan que y cuidadito que no estoy poniéndome de ejemplo porque no soy yo el más el más representativo ni mucho menos pero bueno eh, el que piensa que si a lo mejor hay que vivir de una manera pues igual lo más importante y hacer eh, por vivir de esa manera hombre también es verdad que seguramente y mucho mejor topía, todavía hacer eh, el que fue por vivir de esa manera y a la vez movilizarse socialmente ¿eh? y visiblemente bueno pues seguramente sí de todas maneras yo en aquel momento yo os digo que tenía más a más de que no eh, a ver de que yo do, ya más individualista decidiera hacer Rosina de esa manera, también es verdad que de las cosas que se cabe, no me no me llamaban, porque, bueno, pues siento esos sigles y banderas y organizaciones y tal, y yo de aquella yo cuido que ya, ya no es un boquiñín eh, esto, fan del individuo, eh, fan del individuo, y entonces no me llamaba nada. Pero es que ya ve, con eso de que ...como caben... ...con la condición de que... ...había que ir eh, sin banderas ...en eh, ninguna organización... iba a tener presencia... ...y que simplemente... iban a pedirse las cosas que se pidían de aquella... ...que bueno pues... ...cosas que no eran... ...otras que bueno pues... ...me lloraron un en las nuestras vidas ¿no?... Eh, ...pues que de que el sistema estaba podre... ...de que estaba ...de que estaban frayándonos poquñín no poquín, ...y que bueno... ¿eh? Y, y todo eso eh, en sin el componente agresivo que no digo yo que no haga falta pero en sin el componente sí agresivo de, de protesta de rabia que, que tenían otro tipo de, de movimientos ¿no? entonces bueno pues yo tuve ganas de, de dirigir allí y de hecho fui y, y acuérdame que que gustóme mucho gustóme mucho porque Bueno, yo estaba en aquel sitio... Y era un día guapo más... Me que hacía hacía sol aquel día... hacía sol y calor... Y el día estaba muy guapo... Y no sé... Había había cosas que me gustaron, ¿no? Que me gustaron... Ya pues digo que seguramente... Bueno, pues habrá muchos de los... Verdaderos luchadores... Que de la misma manera que en ese momento... Niños gustó... Esto que voy a decir para seguir en, en sin gustallos Pero a mí gustóme el... el El, el que por ejemplo eh, los que viven de, de la seguridad que es decir cosa que a mí toda la vida me eh, me, me, eh, me puso de, de fuego eso de que de que una mano y tal haya unos de seguridad que son los de los propios organizadores que van de seguridad a mí eso siempre me puso mal eh, se me puso muy malo Pero bueno, aquello hacían más grande Que si con peluques, que si con narices de payaso, hacían ¿eh? más grande Y cuando llegabemos a o en, o sea, donde, había, eh, donde había maderos, que normalmente bueno pues suele ser eh, bueno pues, una situación de, de tensión, siempre en todas manes que yo recuerdo, en todas las concentraciones, en todas cosas cuando yo ya era más, más niño. acuerdo de que bueno pues la tensión esa que se parría entre maderos y manifestantes que se me parecía que estaba ¿eh? está a punto de, de saltar la chispa y de empezarles hostias alguna vez tocaron <risa> alguna vez tocaron pero la mayoría bueno en la tensión ese día no ese día no había tensión ese día no me acuerdo con las cosas que se hacían pero pero llegaba un momento en que los propios maderos ellos la reja eh entrabillos la reja ya pues digo de algunos muy muy luchadores y muy de, de que hay que sentir esa rabia bueno pues diría que ¿no? lo que también era riéndose de vosotros ¿eh? bueno pues a lo mejor sí ¿eh? y bueno gustaba mucho eso de que no hubiera ninguna bandera de ningún partido de, de ningún sindicato de, de ninguna organización aquello gustaba mucho ¿eh? lo único al cuerdo de eh, una, una charanga ¿eh? estaba pero y un un conocido de de la radio un conocido de la radio del pinofolilla llevando la charanga y un momento dado que que alguien o no sé si fue iniciativa de y lo fue o fue de alguien que había por ahí que se pusieron a tocar a los barricaes y yo me acuerdo que llegó uno de los de seguridad dije oh me oh, pero uno de los de seguridad dije pero oh me oh, joder eso no quedamos en que no sé tal y bueno, nada, bueno pero todo todo bien ¿eh? buen rollo y tal y ya vos digo a mí a mí me gustó me me gustó me fue la primera vez en, en muchos años que me que me movilicé ¿eh? y siguiendo siguiendo a a muchas cosas que ellos que ellos montaban al principio yo os digo ¿eh? había los de los luchadores de toda la vida, ¿eh? tenían yo siempre digo que, que lo que tenían ya era celos. ¿eh? Tenían celos porque, bueno, pues eh, aquel día, el primero, hubo mucha gente. ¿eh? Y en toda España se montaron cosas de estas y hubo, y hubo mucha gente. ¿eh? Mucha, mucha gente, mucha gente salir a la calle sí, ese día. Pero claro, ten, como tiene el pecado de ser gente que... que bueno, pues que no tenía detrás un historial, un, un currículum de, de movilizaciones. ¿eh? No pueden presentar el currículum de, de revolucionario, ¿eh? porque llegar en aquel momento. Y llegarán por otra vía diferente a, a lesbíes tradicionales de, de los sindicatos, las organizaciones, los, los movimientos, los colectivos que llevan toda la vida ahí, y que te pego, ¿eh? pegándose, unas veces pegándose y... metafóricamente, yo tres, literalmente, pegándose con los de con los del otro bando. Eh, ya por pues digo, yo creo, cuido que había un poquillín de, de celos. ¿Mm? Un poquillín de celos, quizá, bueno, pues en parte justificados, en parte de decir, joder, yo llevo toda la puta vida en esto. Llegaron estos guajes, estos viejos, <risa> y, y, y, ala, venga, tienen más éxito que yo. Hubo estado alguna canción, Mira, tenía que ver si la, si la encuentro. Eh, voy a meterme en el, en el YouTube a ver si, si encuentro el cantar este había incluso de algún cantar de así en plan irónico se, se metía con ellos ¿eh? Eh, YouTube vale bueno, después pues, eh, si acaso pues eh, ya, la, ya la busqué verde ahora como no tengo la, como tengo la lluvia apajado, a ver aunque tengo que hacer así, a ver Ah, pues Ponemos la después. Que estoy forando de esto. ¿eh? Estoy forando mmm, prácticamente de, defendiéndolo y aún así voy a poner un, un cantar que, que lo ataca, que ¿eh? lo ataca. Sí, aquí está. Hala, venga. Bueno, pongo la después, ¿eh? pongo la después. Y además, joder, esto obliga a, a poner otra porque está allí bastante, bastante cortina. Bastante, bastante cortina. Bueno, ahí está. Bueno, pues eso que os pues, estaba contando, que eh, hubo mucha gente que estaba, los indignados también indignados, con, como después se llamaron los del 15M, también indignados con el Estado, pero los de toda la vida también indignados con, con, con aquellos advenidizos, <ríe> advenidizos, que que llegaron en aquel momento. A lo mejor no se pescancieron, bueno, sí se pescancieron porque yo creo que poco tiempo tardado, en poco tiempo volvieron a... O sea, en poco tiempo se juntaron con todo, aquel, con todo aquel movimiento, ¿no? Pues entendieron que... Igual entendieron que ya era la vía o que ya era una vía, que ya era una manera de, de, de movilizar, de, de intentar cambiar de alguna cosa, ¿no? Pero bueno, en aquel primer momento digo yo que también cabreos, muy cabreos, muy cabreados. Después acuérdame que, bueno, pues vinieron más cosas, ¿no? Vino lo de las plazas, a ¿eh? Aquí no había un concreto la, la plaza La Escandalera, y montóse la acampada, y bueno, pues estuvimos allí, y gustaba, había un montón de gente. Había ilusión, yo creo que yo lo que... Yo creo que yo una palabra que, que presta, ¿no? Había ilusión, acuérdame de la gente grabando vídeos y... ...y subiendo... ...pasando por ahí todos los días... ...encontrando un ratín... ...voy a ver lo que hay... ...voy voy a ver lo que pasa hoy... ...voy a ver lo que... ...no sé, a mí personalmente... ...gustaba... ...yo fui uno de esos, eh... ...yo fui uno de esos que... ...que subía todos los días por ahí... ...ya pues digo... ...estando un poquito de fuera ...porque... ...de la misma manera que lleva mucho tiempo... ...y que llevo mucho tiempo... Eh, ...sin implicarme... ...en nada... ...personalmente... ¿eh? En aquello, sencillamente quise aportar la mi presencia, pero no me nada, no me, no me nada. Como mucho todo lo más una vez, Che un gabito aquí al, al pistolero maniego que traxe una xente de, de los que estaban acampados, nos querían a entrevistarlos aquí en la, en la radio. ofiertamos la radio para que dicieren cosas y tal y bueno pues tampoco pues bueno como nos pasa que si que ofiertamos la radio pa todo y casi nadie responde a les ofiertes pero bueno oye nosotros en fin lo que no vamos a obligar ni a ponerles una pistola en la cabeza para traerlos la radio quiere venir que venga y el que no quiera que no venga en aquel caso oye por lo menos pero poco vinieron poco ¿eh? no vinieron no vinieron mucho eh, yo creo que fue más lo que hicimos los que ya estábamos aquí por por esparcer aquello que, que lo que, que lo que hizo otra gente bueno en fin la cuestión ya que eso pues que yo creo que la, la palabra más más defini, definitoria de lo que de lo que había en aquel momento o, o, seguro que hubo muchas ¿eh? Pero a mí la que más me, me llamaba ayer era esa la de ilusión, joder, había ilusión. Había lo mayor, incluso esperanza también, de que pudiera valer para cambiar algo. Hombre, seguramente no para hacer una revolución, pero bueno, sí para cambiar cosas, joder, para pa reformarles, para que nos hicieran caso. De fecho ya, el mero fecho de, de pedilo, ¿eh? ya era, eh, oye, ya era un, un, un cambio muy, muy grande, ¿no? Porque normalmente la gente traga. ¿Mm? ahora vuelvo a tragar pero bueno sí va a ser un tema del que falemos más adelante pero pero bueno eh, la cuestión y que ya, ya era un cambio ya, ya era un cambio a sí mismo ¿eh? el hecho de que la gente fuera fuera aquel sitio ¿eh? y, y eh, fueran a, a sentir lo que decían los demás fueran a hablar ¿eh? acuerdo que una de las cosas que más eh, que más se hacía en la escandalera y era lo de, de ir pasando el micro para que O de ir subiendo a un improvisado escenario a que la gente falara, a que dijera cosas, a que dijera lo que pensaba, lo que quería, lo que. ¿eh? Y, y todo el mundo ellos, ellos aplaudía y estas cosas, y, y realmente querían hablar. Acuérdome de una, una anécdota, de una cosa que pasó ahí, que una vez eh, unos rapazes y una rapaza que hacían un programa, un gran programa en Radio Cuca, hicieron lo, Eh, mientras un tiempo las la super pitagóricas eh, bueno pues pensé no sé ayer ayer unos eh, bueno pues como si deras, como se si dijéramos un manual de cómo tenían que ...facéseles asambleas como tal como cual tal y bueno pues la cosa oye y era larga eh, había unas cuantas cosas que ayer y tal y hubo un momento en que los cortaron <risa> prácticamente y diciendo bueno vamos a dejar a la gente hablar que yo lo que realmente quede que quedó un poco feo eh no quedó un poco feo lo de lo de cortar ahí a los a los pero bueno es verdad la gente diba allí en plan no sé era un poquillo un un psicodrama un un querer sacarles las cosas fuera Y, y, funcionaba, y funcionaba, y mucha gente se juntó allí, y acuérdame que falou siente muy profe, y siente que le estaba pasando putes y siente de pequeños movimientos sociales y siente que estaba, que estaba bien, pero pero incluso, joder, decían que estaban con, con los demás. Acuérdame de un paisano que subió y dijo, yo por suerte tengo un buen trabajo, asegurado, ganó muchas perres y tal. pero Indasina tenéis toda la razón y, y yo querría ganarme los perros y que tuviéramos todos y tal bueno esas cosas no hubo un movimiento un movimiento importante no podía durar para siempre ¿eh? no podía durar para siempre eso y era eh, y era muy difícil si no imposible porque bueno oye pues lógicamente con el tiempo ¿eh? con el tiempo al principio pues todo yo muy grande pero oye las cosas tienen que evolucionar porque si no no evolucionen mueren ¿eh? cuando algo no se mueve eh, enquistase, eh, ...podrez y, y muere, tiene tiene que cambiar. Y bueno, pues llega un momento que eh, ...que aquel movimiento de las plazas que tan prestoso fue, por lo menos a mí prestó, <risa> a ver, oye, a mí prestó menos sé cuánto. Y bueno, pues llegó un momento que en que morrió ...por sí solo y desmovilizándose sé, y bueno, no pasaba nada porque se supone que iba Que te iban a ver otras cosas. También llegó un momento en el que eh, la historia esa de la ausencia de, de banderas, de sigles y demás en las movilizaciones, en las manis, eh, también también eh, se te ¿eh? Con lo que yo perdí también, tengo que decirlo, en la primera que fui que, eh, que empezó a haber banderas de tal, yo no fui a más. me que en aquel tiempo, no sé cuánto tiempo duró, yo se iba a todos eh, A todos. estuve en Ubieu, estuve en estuve en Mieres, estuve en Xixón, tuve en Avilés también. yo de todo, de todo, paseime que tenía que estar que tenía que estar ahí, eh, Que tenía que estar Que podía ser algo que de verdad furrulase, al final no, pero bueno, eh, hubo un momento que pensábamos que, que a lo mejor aquello furrulaba, que a lo mejor aquello tiraba palante, eh. Bueno, pues eh, yo tuve en todos aquellos, todos aquellos que no había nada Pero me una decisión que fue la que dije yo, bueno, yo personalmente ya no vengo más, que parecía, a ver, puede ser, ya os digo que yo no estaba en ello, ni, ni mucho menos, Parece ser que, bueno, pues que dijeron, bueno, anda, pues los organizadores que lo organizar y tal, bueno, pues pon pues meterse de alguna bandera, pon pues meterse, eh, aunque sea ya de una organización, aunque lleve siglos y tal. Y los únicos que, que se presentaron allí con hoyo con de banderas y de siglas, historias, fueron los de, los de la CNT. Acuérdame perfectamente que aquella mani parecía una mani de la CNT, porque bueno, si por, la, por lo visto la consigna allí que se podía llevar de alguna cosa y tal. Hostia, pero no, aquello no fue de alguna cosa. Fueron pancartes enormes, banderas no sé cuantes, tal. Digo, madre, Dios, pero si, si esto lleva una manera de la CNT, yo paso no un poco más, ¿no? Y no, la verdad es que no fui más. Después en un vídeo en un concreto en concreto, eh, la cosa evolucionó a una, a una cosa muy guapa. Me parece que fue justo un año después, eh, cuando se ocupó la, la madreña, que luego no me acuerdo cuánto tiempo tuvo... tuvo funcionando un par de añenos ¿eh? un par de añenos hasta que hasta que los echaron ¿eh? los echaron a todos derribaron el, el edificio y ahora a un fermoso solar vacío ¿eh? que ya mucho mayor, por supuesto que, que un edificio ocupado ¿eh? en el que había biblioteca restaurante guarderías se hacían conciertos conferencias ¿eh? pero oye y es mejor que que un sol, que, que de un solar vacío ¿Eh? que toque yo y conste que esto dijo lo también ¿eh? en sin la pasión y la rabia que podía tener de alguna de las personas que en habitualmente a la madreña yo a la madreña fui a un par de conciertos eh, a una char a dos charres también eh, a un mercadillo y Deja de contar, de contarme parece por digo que no fui mucho No fue mucho, pues bueno, esta forma mía de ser, que soy así, un poco metido, metido para mí mismo ¿eh? y que tienen que puxarme, porque si no yo solo como que no como que no doy para ello. Y luego porque, bueno, pues como ya estaba un poquñín cansado de, ya pues digo, esto ya lo que venía antes de los, la mía desmovilización, como estaba un poquñín cansado de eso de, del luches intestines y, y, y les sigles unas contra otros y demás, motivo por el que me gustó aquel movimiento en sin sigles. Eh, claro, la madreña ya empezaba a ver de, de muchas muchas cosas de esas, muchas sensibilidades diferentes. Y en aquel momento que estaba eh, estudiando el concepto de, del tono, ¿Eh? tono muscular, tono emocional al cuerpo me quedé, decía no, yo prefiero no números muchos que aquí hay muchos tonos diferentes y, y, y la gente quedaba mirando ¿eh? Que, ¿qué quiero decir eso? bueno, pues quería decir precisamente eso, que había muchas emociones diferentes y que llegaran a enfrentarse gente que parece participó más pues y que me, sí que me ha dicho que efectivamente bueno, esas es, es sensibilidades diferentes es enfrentarse, no enfrentarse porque allí sí que ya participaba en sigles, sí que ya participaba en partidos, y que ya era otra cosa muy prestosa, un no tiene que verlo uno con lo otro, pero ya era otra cosa, otra cosa diferente, ya no era, ya no era exactamente ¿eh? lo mismo que el 15M. Pero en la Sina la gente seguía haciendo cosas, la gente ¿eh? seguía saliendo a la calle la gente seguía... Joder, seguía eh, intentando tomarles riendas en esos vides. ¿eh? Que esto queda así muy guay, pero al fin y al cabo, pues yo lo que había, ¿no? Eh, yo lo que pasó en aquel momento. Un montón de gente queriendo decir, oye, venga, pues voy a, a hacerlo yo mismo. Vamos a, por ejemplo, lo que pasaba allí, lo que pasaba en la Ocupa. Vamos a coger este sitio ¿eh? y, y nosotros, por nosotros mismos, sin que nadie. ¿Eh? nos venga a decir lo que tenemos que hacer ni nos venga ni nos lo venga a hacer vamos a vamos a hacer muchas cosas y yo os digo y fue una maravilla ¿eh? yo a ver una cosa allí que yo no tenga participo mucho y otra cosa allí que las veces que fui eh, no me quedara fascinado y no pensara que y no me agradeciera incluso ¿eh? no me agradeciera a, a la gente que estaba Que te veía haciendo cosas, ¿eh? y no los admirase. Yo admiré mucho aquella, aquella gente que, que participó. Mm, no sé hasta qué punto, pues, bueno, pues, podría podía llegar a padecerse un poquitín aquello que a mí me, me disgusta y me sigue disgustando de, de las siglas, las organizaciones. Cosas que me contaron, para que sí, pero bueno, cosas que, que yo vi, pues que no. En aquel momento, curiosamente, había participado los mismos que antes estaban celosos, ¿eh? y que, que parecía, acuérdame, de algunos, allí en la Plaza de las Candeleras, los primeros días, todo el mundo, bueno, pues casi, casi, y ellos sin casi bailando, porque había hasta valles allí, ponían la, la música y la gente bailaba y tal, ¿no? ...y vez de estos... serios ahí... ...cruzados de brazos en una esquina... ¿No? ...como diciendo... ...cago en la mar... ...quítanos el chollo... qué va a ser esto... ¿De <ríe> ...en fin... ...hombre... ...funciona hasta la cospiranoia... ...de que... ...a lo mejor todo eso... ...y era un experimento social... ...del gobierno... De... ...en fin... ...oye... ...a ver... Eh, ...podía ser... ...sí... ...supongo que sí... ...era... ...era posible que fuera... siempre ...sí... ...era posible... ...era probable... no la verdad es que a mí no me parece probable pero pero bueno oye en fin los celosos sabrán porque están celosos eh pero es un, un cantar que, que fala un, un poquitín de esos de esos celos que que tuvieron muchos, sabes y vos presta sigues en Radio cuca Radio Kuka, la radio libre. 107.3 de la frecuencia modulada, wwwradio Y sigues sintiendo, anadonea, sigues sintiendo a la anadonea como se le habla aquí, a la vara. la ya con batallines, soy sí, un vuelo, de las batallines, ¿eh? de esta batallina que se perdió, una batallina, bueno, como prácticamente todo es, <ríe> prácticamente todas esas batallas fueron o por derrota o por recuperación, pero bueno, todas las batallas se perdieron, en este caso, puedo que más que por derrota, por recuperación. Bueno, qué, qué os parece el cantar, este? A ver, aparte de que tiene gracia, ¿eh? No, pero sí si lleva verdad una cosa, ¿eh? eh. A ver, por un lado podríamos decir, bueno, pues si el, eh, el, la, la, el cabreo de, de los, de los celosos, ¿eh? La, la rabieta, la rabieta de los, de los celosos. Pero pero el lado también lleva verdad, ¿eh? a ver, una cosa nunca quita la otra. Eh, en esto en esta movida pues había muchas muchas contradicciones y una de ellas ya era esa pues oye, pues que ya era muy gente muy decente la que participó para aquello que nunca se movilizara que llenan siente bueno porque no un decirlo siente pijo siente ¿eh? pijo que a lo mejor bueno pues ¿no? un, yo qué sé pues que no que no actuaban de la misma manera ni, no siempre con no actuaban coherentemente con la con lo que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, yo Indasina, ¿eh? ¿qué queréis que porte? Yo Indasina me parece, me parece una, me parece aquello una, una pasada, una verdadera, una verdadera pasada. Me gustó, ¿me? Que vamos a, que vamos a hacer. A mí me gustó, me gustó mucho todo aquello que, todo aquello que pasó. Eh, pero tuvo, tuvo un problema, ¿eh? tuvo un problema que vino después. y dije que, bueno, pues, acuérdome, ¿eh? hay unos, unos cuantos años, creo que fue en el, en el 12, esto fue en el 11, ¿qué fue? ¿Ya? No, no puede ser porque estamos en el 16, no, fue después, no sé cuándo. Pero bueno, resulta que todo aquello, que todo aquello, ¿eh? que todo aquello ¿eh? convirtióse en otra cosa, diferente. Bueno, muchos volvieron para un falso redil, los que al principio, eh, eh, ranen, No ellos, gustaba, no ellos gustaba aquello, ¿eh? os daba un poquillo de tal, luego meternos en ello, estoy hablando de la gente de partidos, de organizaciones, de tal, metieronse para ello muchos de esos pues, después volvieron para pa su redil, ¿eh? volvieron para su sitio. Y los que quedan por medio, ¿eh? y muchos de los que en principio ya eran de otras cosas, pero que, bueno, pues que dejaron, abandonaron esas otras cosas para... para pa meterse al 100% en esto un problema porque llegó un momento ¿eh? en que bueno pues todo ese discurso antisistema llamaban en aquel momento los, los, los que estaban los que querían que todo quedara como estaba llamaban lo antisistema yo creo que nunca pasó de ser eh, peticiones reformistas ¿no? pero bueno a mí hubo una cosa que me gustaba mucho que era eso de eh dismacerto muchos pasaron de la madrileña a la junta general. Sí, sí, eso eso digo precisamente, ese tema iba que todo aquello que al fin que fue eso que pues decían antes fue un poquecín, un poquecín, tomar el control, Non no delegar, hacer les cosas por sí mismos, que mucha gente a lo mejor pensó en su día que que llenos posible, que que no se podían facer les cosas sin sin en otros que no podían hacerlo por sí mismos y igual vieron que sí yo sé que hubo gente en la madreña a ver en la madreña tuvo hasta hasta la misma que no que está bien yoña de cualquier ante cualquier tipo de de de antisistematización de ses no no y tuvo allí y claro tuvo y pero pero cuál es el problema por qué quieren Sacar a esta gente, que sí si fue muy bien, ¿eh? está muy bien hecho. Tuvieron vecinos del barrio, ¿no? ¿Mm? Tuvo mucha, hubo mucha gente que entendió que se podían hacer las cosas de, de otra manera, que las cosas no tenían por qué ser exactamente como nos cuenten que, que tienen que ser. ¿Mm? Que hay otras posibilidades. No os digo que aquello tuviera bien, aquellas posibilidades fueron buenas, fueron malas, pero el mero hecho de ver. Que ya posible hacer las cosas de otra manera ¿Eh? Seguro que, que tuvo mucho valor Una de las cosas que seguramente Que mucha gente vio de Que bueno pues que podían hacerse las cosas En sin, en sin que tuvieran por medio los políticos ¿eh? En sin que los políticos dieran el permiso En sin las instituciones ¿eh? En sin que las instituciones Dieran el so visto bueno ¿eh? Dieran el so amén Pues hacerse, no el permiso Seguro que muchos lo vieron Y entonces, es, bueno, pues acabó la cosa en la que sí. Yo sí, ahí, mira, ahí si sí me dicen, eh, me viene un conspirando y que me dice, va, ah, esto ya es cosa de, del Estado, ...y es cosa de los poderes. Igual esto yo os digo que sí, eh, igual esto yo os digo que sí. Y que fue el momento en el que todo aquello se convirtió en un partido político. Eh, en un partido político con la intención de, de meterse en esas instituciones. Eh. ...de cambiar las cosas desde dentro. Yo ahí eso ya sí... ...me lo axioma. ¿eh? No, creo que se puedan cambiar las cosas desde dentro. Desde dentro... ...a ver, ¿qué es con lo de dentro? Lógicamente, las cosas si se cambian... ...cambian de fuera. Yo pienso que les cambien las lo, lo, personas... ...los individuos... ¿eh? Faciendo, haciendo ellos lo que ellos para ellos, ¿eh? En fin, pero de la manera que sí que cuido que no puede cambiarse nada y intentando cambiarlo desde dentro eso no funciona. Y bueno, ellos montaron aquello, dijeron que podían, cansaronse de decir a toda la gente que ellos podían y hombre, pues hubo los que ya de mano dijimos que no se podía, hubo los que ya de mano, yo acordarme que tuve aquí cuando empezó todo aquello ...tuve más de un debate... ...esta radio implicóse mucho en ello... ¿eh? ...implicóse mucho... en ...bueno pues oye... no deseaba de ser... Eh, ...de algo sorprendente entre comillas... ...que, que estaba pasando... ...y que a algunos ilusionólos. los... ...esa misma ilusión que yo, que yo digo... ...que se veía al principio... los que la sintieron con, con... ...con ese partido político... ...ya ve yo personalmente como... ...siempre pensé... ...lo que ya dije que muchas veces... ...que la democracia... llega poderosa me acorde, bastante más poderosa que esos que dicen que puede, ¿eh? Y entonces en el momento que la tocas, Adiós <ríe> al estado hay que intentar, bueno, hay que intentar a ver, fallo yo aquí como si fuera un gurú. Al estado yo pienso que mejor evitarlo, que precisamente la gracia de todo aquello tuvo en evitarlos, ¿eh? Tuve en intentar separarse, hacerles cosas sin depender, sin depender de ellos. ...en el momento que ya... ...quisieron meterse en ello... ...y que consta que... ...que yo, como dije muchas veces... ...no dudaba de... ...ni dudo ...de la buena intención de la mayoría de la gente que está ahí... De, de, de, de, de arriba, ¿eh? ...los de arriba, los de arriba... Eso, ...eso sí que... ...eso sí que... ...el es se coyo bien, porque eso sí que pueden... ...esos pueden y quieren... <risa> ...esos quieren ser poderosos... ...esos quieren pasar a... ¿eh? ...a gestionar lo existente de ellos... ¿Eh? y como mucho fue ¿no? pues igual fue hacer un par de cocines pero bueno cada vez menos eh cada vez menos pero bueno ¿eh? al principio todavía ah, pues falaban de, de la casta de lo de que son todos iguales de que no nos representen que vamos a ir ahí para pa echarlos a todos ¿eh? cuando al que primero presentaron las elecciones es que yo cuido que es sí que no me valen para eh, los europeos Los europeos, total, a ver, los que manden de verdad no son ni del Consejo Escolío, ni, ni estas es historias. Bueno, con, no sé, Consejo, Comisión, que es Escolío? El Consejo, me parece, ¿no? Bueno, no lo sé, que más me da el Parlamento, que no me nada pienso. ¿eh? Igual me viene aquí uno que sabe, sí, o oh, palpaba muchas cosas porque se deciden muchas cosas y tal, pero bueno, lo que se te diga. ¿no? Y bueno, pues vale, presentarnos a eso. Sacaron unos resultados que, bueno, pues que acollonaron, en fin, acollonaron, no creo que acoyonaron, pero bueno, que hicieron que, eh, que esos que ellos se llamaban Casta, ellos tomaron en serio, tal, pero bueno, nada. Luego vinieron las elecciones, esas, que es autonómicas y las municipales y tal, y ahí empezó a ver ellos el plumero, pero bien, eh, bien. un tamaño de allí está. bueno como un partido cualquiera porque al fin y al cabo a ver yo, yo, yo siempre lo dije ¿eh? no puedes pretender tareí y comportarte de otra manera imposible Y a lo mejor sí llegas con muy buenas intenciones de querer hacerles cosas de otra manera y tal pero pero llegas ahí y es que no se puede hacerles cosas de otra manera joder yo cuido que ya lo que ¿eh? lo que lo que muchos igual no no solo a pillarlo, ¿eh? Igual estoy equivocado, si ¿sí se puede, pero bueno, yo cuido que, que los fechos están un, un van casi la razón en, en muchas cosas de las de que yo decía. Empezaron los amaños de Giestes, ¿eh? los que hasta el día de nantes llenen casta y llenen dos iguales, de repente al día siguiente llenen diferentes, ¿eh? se oye, que no hubiera opuesto un alpes hoy. Bueno, oye, pues... ¿eh? Luego encima Y era muy bueno porque decían eso de no, pero. ¿Y es la mayor putada que se podía hacer a la FSA? Yo, ah, vale, sí, la mayor putada y era ponerlos a. Eh, ponerlos de, de alcaldes, ponerlos a gobernar. ¡Oh, vaya putada, me gorda, eh! <risa> recordar un poquillín eso del. no me acuerdo si era el Frente de Popular, el Frente Popular de Ciudadico, los que. Eh, el batallón suicida, eh, que viven cuando los romanos viste la vida de Brian y suicidábese. ¿Eh? Y según se estaban clavando la espada, dijo, ¡Ah, se van a enterar estos romanos! ¿Eh? Debía hacer ellos a los romanos un, ¿eh? un, un problema, un dolor, para el al enemigo. En fin, ah, ya os digo, o sea, ridículo, totalmente ridículo. Pero bueno, ahora ya el ridículo llegó al extremo, ¿eh? llegó al extremo. Si, si había alguien todavía ilusionado, mira, el que siga, el que siga todavía en eso, que no me cuente milongues No, bueno, y es que son diferentes, y es que son tal a ver, está viéndose ahora. ¿eh? Si, si todavía pasaron los que tengan pasado les, les, les escolletes anteriores, ¿eh? y, y, y bueno, todavía dijeran, bueno, igual se creía en eso, de que la mayor putada para la FCA y poner ellos a gobernar. La mayor putada para el PSOE en Valencia y ponerlo de presidente. Bueno, yo no lo pillo, pero igual ya que yo soy muy básico y no entiendo esas cosas. La democracia lleva ¿eh? una cosa muy complicada y a lo mejor yo no soy quien a llegar a comprenderla. ¿eh? A lo mejor eso está bien, pero yo no lo... soy yo que no lo pillo. ¿eh? Va con segundas, es verdad, joder, igual día que no lo pillo. qué sé si yo, yo no voy de guay por la vida, entonces, joder... Yo básico, soy básico básico, yo entiendo cuatro cosas, ¿eh? Entonces, pues los que entienden muchos, igual ven que soy una cuestión muy complicada y que lleve verdad, que ya que, así, que, que, pues, que así no hicieron unos putas muy gordes ¿eh? y, y aprovecharon para cambiar la vida de mucha gente. Yo estoy en una vivo en un sitio de esos, los que gobiernen, los poderosos, los, esos que dicen que pueden. Bueno, no, aquí lo que dicen es que son. Aquí es verdad, no dicen que pueden, dicen que son. ¿eh? Eh, ellos dicen que, que son, que son ubiú. Yo, por lo visto, no soy ubiú. ¿eh? Yo soy otra cosa. Bueno, yo no soy ubiú, pero bueno. <risa> bueno, pero que yo no noté nada. Lo único que noté, si quieres, y es que los faroles en cuenta de luz de, de rocha da la, da la blanca en algunos sitios. Bueno, si eso noté. Y, y bueno, lo del rollo de. de que le, hay muchas señales con bicicletas muy gordes en, en el suelo para pa, pa, pa, pa decir bien claro a, a los que van en un quemador de salió muerto que, que les bicis tienen preferencia pero bueno a ver lo de la zona 30 por y bicis ya pusieron los de los de los de pepe que son los que estaban en antes ¿eh? no hay cosa de ellos ellos eso sí pintaron lo bien grande en el suelo. Eso, cosa que te viene, ¿eh? Porque, está muy bien, está muy bien. Pero aparte de eso no llegue, me parece a mí que la mi vida tenga cambiado mucho. ¿eh? El, el ayuntamiento sigue sangrándome, ¿eh? como sangra todo el mundo. De vez en cuando viene una factura de una cosa, de, de otra, de la demás allá. ¿eh? El, el mi abuelo murió ahí cuatro días y entonces, bueno, pues los muertos son un son un. ¿eh? Son una fuente de carroña para pa estos puñeteros carroñeros de, de, de las instituciones de todo es, de todo esto, y del ayuntamiento también. Aprovechen cuando muere alguien para cobrar por esto, para cobrar por lo otro, para cobrar esto, para cobrar lo demás allá. Eh, iba a insultar a.. Iba a insultarlos a ellos, pero, pero el tiempo es está a los que son hijos de, de unas mujeres que practiquen una determinada actividad que, que bueno, en fin, que me no lo digo, ¿no? Yo no lo digo para qué. Voy conformarme con decir, sencillamente, que, que demostraron que llegan y que son exactamente iguales. Exactamente lo mismo. ¿eh? Eh, demos, mintieron, mintieron muchísimo. Hasta el día antes de, de las elecciones, todos los demás llegan iguales, todos los demás llegan la casta. Al día siguiente ya había los que llegan casta, pero había los que non, ¿eh? no. En el... en, en las listas de ellos para pa mandar, porque entienden que eh, que no somos quien para, entienden igual que lo entienden los demás, que no somos quien para decidir sobre nosotros mismos ¿eh? que tienen que ser ellos los que administren las nuestras vidas ¿eh? entiéndanlo exactamente igual que los demás ¿eh? y entienden que están más capacitados ¿eh? para pa manejar para escoger lo que nosotros podemos hacer ¿eh? para interferir en la nuestra voluntad Están capacitado, más capacitados pues, generales, eh, jueces, eh, cosas de esas. ¿eh? Omitir mucha presencia. Estos igual no son tan malos, pero tampoco son de los mayores. Eh, igual tienen mucha presencia también pues, pues, pues profesores de universidad. ¿eh? No sé, que, como que hay un, una sobrerepresentación desde algunos colectivos... ...que no sé por qué, pero resulta que tan, también ya sobre representados en antes... ¿eh? ...vamos, que... ...que no hay ninguna diferencia... ...¿sabéis cuál es la única diferencia? ...que de los demás... ...de esos mentires... ...de los mentires de los demás... ...ya estábamos fartucos... ...ya estábamos acostumbrados... ...pero los mentires de estos... ...son nuevos y es la única diferencia... Eh? Y la única diferencia allí es que, como ya decía después de, de, de, de un programa entero, aquello de, de la pena de desilusión, lo peor ya que desilusionaron a mucha gente. Hombre, yo cuido que ya para este ya no podía haber. A ver, el que todavía tuviera ilusionado para este sí que ya era más cayu. <risa> o sea, después de lo que ya llevaba visto mientras tanto tiempo, ya no podía ser muy espabilado si sería tanto tan desilusionado. ¿eh? Ahora supongo que En fin Que ya entienden De qué va la cuestión ¿No? La cuestión más sencilla En de Quítate tú papón en yo Y ya está Y no hay Y no hay otra cosa ¿Eh? No, no hay otra cosa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 Se lleva ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo ¿Será porque te dejas? Buen comienzo Si sabes colarte en la fila Poco a poco No te dejes ver Problemas Problemas A ver, si se que, que ya ella quitado lo del repetir al al cosuesti, con la puñeta. Na, no está claro que yo no puedo hacer un programa un programa curioso. Tienen que salir siempre con, con pifies. ¿En la cena? ¿En la cena? que no puedo hacer un programa sin pifies. Resulta que hay gente que, que guste, que lo siente eh, Estoy muy agradecido esta noche que, A que tengo una persona en el chat Tengo al, al compañero Macetu Que me dice el programa en directo Hacía bastante tiempo que no lo escuchaba Pero estos días estuve con los programas salvados Escuché muchos Joder, pues no sabes la, la alegría que me das Oye, mira, voy a recomendarte uno No sé si lo tendrá sentido Pero bueno, yo Pese a que digo esto de... de que, bueno, que me dame igual, que se me sienta, que no se me sienta. Que yo, verdad, a ver, yo el programa de Dios hace lo igual, se me sintiera o no se me sintiera, ¿eh? Este programa, ya os lo dije a veces, lo más para mí, ¿eh? los que, dice, me los que más me prestan son los que haces con el tropador. Hombre, va, como pa' no, hostia, ya podía venir más el, el rapacés, y, vaya guapos que quedan, ya que, hostia, es muy fino, el, el amigo. más pues mira precisamente con el oficio de algunos sobre este tema del que estoy hablando esta esta noche ¿eh? esta noche eh, que diga que yo decir que eso que pese a que que pese a que a que yo digo que este programa facilita lo igual ¿eh? que Contrariamente a lo que mucha gente eh, Oye, considera Que, bueno, pues voy a hacer un programa de radio Con la idea de que lo escuchen, de que lo sientan De, eh, de comunicar de algo A otras personas Yo no necesariamente, no necesariamente Préstame, hacerlo eh, por mí Préstame, eh, hacerlo, Más que, que me siento sientan, préstame, hacerlo. Pero también es verdad eh, Que no por eso deja de hacerme ilusión que, que haya gente que por el motivo que sea Que yo no lo entiendo eh, Pues yo os interese sentiría esto que Fego por aquí pues resulta ¿eh? que precisamente por eso de xe mes en cuando voy al sitio este donde yo meto los, los postcas ¿eh? al archivo.org y de ese en cuando digo eh, miren a ver qué descargues cuántas descargues tienen los programas y a veces fuego eso digo, eh, voy a ver cuál de que más descargues tiene. que hasta ahora llegan eh, en estos eh, que, que hay muchos, muchísimos años claro, básicamente tienen más descargas tendrán más descargas los que más años lleven eh, sintiéndose eh, mira, mira, espera dime, hace tú lo único que te escuché es rajar de que hagas la narcea y sé que hagas mejor lo han marchado oh da ah, pues ye, ye. Ma, marcha del chat. <ríe> no joder, y coña dame yo con a ver cansas de la Arcea yo tengo tengo una a ver sencillamente que trabajé allí y fízelo la vida imposible entonces claro pues uno ya está mediatizado <ríe> entonces ya estaba mediatizado ya mira vea más lo, lo malo que lo bueno oye que no tiene que ver que tuve mira todavía tuve, tuve, tuve, tuve, tuve El... tuve el... Eh, hay unas no hay un selmanes y joder, todo ahí fartucando ¿no? oye y eso también siempre también siempre fartucar no pero bueno sí que es verdad que, que yo que el sitio pase lo muy mal eh Pásalo muy mal pero bueno vale sí que lleve por lo que lleve por lo que lleve por lo que lleve y porque oye pasele pase en el trabajo y entonces eh, ugh, ¿eh? Ugh, vamos a dejarlo así nada me más de tu he probado Ay, no, lo mío no un pero bueno, pasó muy mal. ¿Qué íbamos a, a hacer? Eso sí, eh. yo cuando falo mal de Cangas, falo nada más mal de lo que llega a Villa. ¿eh? El consejo es fa, fascinante, el consejo y una verdadera gozada. Bueno, la Villa vale también, joder. ¿eh? <ríe> soy de Cangas, pero me la duda que el más haces tú. Bueno, en realidad yo soy de y si alguien me ha rajado pues tampoco me pasa mal. <risa> o sea, ya que bueno Nada, pero está claro que relaciones me, relacione me mal Ah, bueno, y luego un problema Que allí todo tiene que del Sporting que a mí El fútbol me la suda, ¿no? Pero va, oye es <risa> que ser un poco dubi bien ¿no? <risa> bueno, pero ya no sé qué, Ah, eso que, que Mira, al, al final No muy recomendarte yo el, el programa este eh, Que digo yo que, que me sorprendió Porque de vez en cuando miro Que tienen más descargues y el que más descargues eh, tenía, y uno de, de siempre, y era uno que dediqué años a, a poner un montón de versiones de la que era Nedonia, sonaba mucha música a poner un montón de, de versiones del, de la, del cantar de Casablanca, de la Stime Goes ¿eh? By. De fecho, y el título es Stime Goes By. Y bueno, siempre fue él uno que tuvo muchas descargas. Aunque bueno, miento con eso de que los que de ahí mucho tiempo son los que más descargas que tenían, porque de unos meses para acá, no sé el motivo, pero tengo ahí ciento y pico, no entiendo el porqué, pero bueno, yo encantado. Pero llamóme la atención, había mucho tiempo que no miraba eso, pues las descargas históricas y tal. Madre de Dios, hay uno que tiene eh, 500 y pico, que alguno de ellos, joder, vaya mierda, ¿no? 500 descargas ¿eh? por un programa de radio por el mundo entero, bueno, que para mí son muchos, hostia, que joder, ¿eh? igual también los hay con un par de ellos nada más, dicen ¿eh? 500, oye, yo uno que que yo uno que se titula especial hombres G, ¿eh? uno que te a ponderar a los hombres G, joder, oye, pues encantarían los guapos de ellos. y otros otros que supuestamente eh, no, no eran muy buenos pero pero que de otros grupos quiero decir que supuestamente son muy guays porque decían bueno pues burra, barbaridades peores que las que podían decir esto, que tanto los catalogón de piejos de tal bueno que historias que, que lo sientas que lo sientas te apetece veis no lo sientas que tampoco lle eh, tampoco lle una una cosa que, que tenga yo que andar aquí jamás bueno después la verdad que también, eh, de lo que interpreta la, la gente que lo siente, eh, a lo que yo pretendía cuando lo decía, hay un mundo. Cosa que no me paga, cosa que no me mal ni me llama la atención. Llevo un tiempo, yo os digo, en el que, eh, ya os dicho muchas veces, me dediqué a juntar letras, eh, juntar letras, y juntaba palabras incluso, y frases y tal, y, y, y luego sacaba... mogollón de ejemplares de ello y la gente leía aquellas palabras que yo sentaba y la verdad que también ¿eh? Eh, de hablar con gente que él leía aquellas cosas qué te pareció ah pues pasea esto porque claro como falabas de tal sí, madre pero si yo de eso no, no ¿eh? de eso no falaba <risa> o no era la mi protección pero bueno supongo que también cada vez que yo leía una novela un libro un cuento lo que sea se ...pues seguramente la misma interpretación no tiene mucho que ver con la con la pretensión de, del autor. ya lo mejor pasa lo mismo cuando yo siento un programa de radio... ...pues igual, la mi interpretación de lo que está queriendo decir es si si el locutor no tiene no no exactamente lo que él pretendía transmitir. no Pero bueno, yo entiendo eso. Entonces, oye, pues esos 500 y pico que eh, que sintieron el, el programa de los hombres G... Pues a lo mejor mm, mm, mm, no considerarme lo mismo que que yo, <risa> cuando estaba. Eh, igual pensaban que estaba de broma, es eh, mentira, me eh, gusten los hombres que, joder, que sí, joder, que yo es verdad, hostia, que me gusten. En el su momento no, pero ya hemos dicho muchas veces que yo fui tal talibán musical, pero ahora ya no soy, coño. Bueno, también quería, quería comentar, no quería marchar esta, esta tarde noche en sin comentar una, una cosa muy relacionada con el resto de cosas que, que tuve comentando y que decía yo un momento que no vi mucha diferencia, ¿eh? pese a que yo vivo en una ciudad que está eh, gobernada ¿eh? por esos que, que dicen que son. ¿eh? Que, que son muy amigos y casi lo mismo que esos que... Bueno, ¿qué coño? Lo mismo que esos que dicen que pueden. Eh? supongo que tenía que notar diferencias, ¿no? Que la mi vida tenía que ser diferente. No, no, no, ye, no, ye, eh? no, no, no, no, ya os digo que eh, me sacan igual y les mismas pardoches y les mismas barbaridades de antes, pues siguen, siguen exactamente igual. Eh? No noto ningún cambio más allá de los faroles y, y de la pintura del asfalto. Son los únicos cambios de momento que yo noté. ¿eh? Que yo noté. A lo mejor resulta que a mí en otro y me dice, anedónico, y que no te das cuenta de que esto y que el otro y que lo demás allá. Y a lo mejor digo yo, no soy una baballada O a lo mejor digo yo, me cago en la mar, tienes razón, chaval, si sí, hay muchas diferencias. Pero bueno, yo pues digo yo, notar no les noto. ¿eh? De momento, por, por lo menos no les noto. Y, y quería, quería comentar una cosa al respecto de eso. Eh, radio cucaracha, suponse. supongo que, que estos van de alternativos, ¿no? Hombre, pues supongo que radio cucaracha, igual entra un poquillín dentro ¿eh? de eso que ellos defendían. Por lo menos alentamos, ¿eh? por lo menos alentamos. Se supone que ellos vienen de, de todos aquellos que hacían las cosas por sí mismos, ¿no? ¿Eh? Igual una radio que fae las cosas por.. mesma misma... ¿eh? ...nos no es que la gente que hacemos en esta radio... ...facemos las cosas por nosotros mismos... ...pues igual, bueno, pues podríamos considerar... ...que tenía de algún tipo de... de afinidad... Eh, ...lleven ya... ...no sé, ¿cuánto tiempo? ...lleven con la historia hasta un año por lo menos... ...¿eh? por lo menos... ...lleven un año... ...no sé, ¿eh? no sé porque no llevo la cuenta... ...de estas cosas, pero llevo mucho tiempo... ...por aquí no pasa un aire... <risa> Por aquí no pasa una idea, eh, de decir nada. Aquí no notamos absolutamente nada. Sabes que yo el único que notamos, sabes que hay unos cuantos meses tuvimos un problema gordo, ¿no? Tuvimos un ataque muy gordo de, de telecomunicaciones que, bueno, pues nos amenazaba con con el cierre, con multas millonarias como siempre, ¿vale? ¿Mm? Pero que fue cañero. el ataque ese, bueno, pues fue para nosotros y fue también para los nuestros collachios de la radio libre de Xixón, de Radio Crash. La gente de Radio Crash acudió al ayuntamiento de Xixón para bueno, pues para pedir el apoyo para ese momento y tal, que se consideraban que había que apoyarlo. Y los del ayuntamiento de Xixón, de un partido de derechas, eh dieron yo el su apoyo y consideraron o sea dijeron públicamente que Radio Cras que era un un fenómeno cultural importante decisión y que era de interés cultural para para la ciudad que tenían todo el apoyo del ayuntamiento pues en Radio Cuca pese a que bueno pues nos gusta mucho tener relación con las autoridades pues había gente hubo gente que pensó Eh, bueno, pues que igual que en Xixón el ayuntamiento daba su apoyo, pues igual había que pedirlos a los del ayuntamiento hubiera una manifestación pública similar. Y bueno, como en aquel momento eh, decidimos que todas les vies hier ¿eh? eh, en adecuadas y que aunque que se ocurrió una cosa, pues venga, que tirase para adelante, ¿eh? que todo era poco y bueno, pues hay muchas sensibilidades diferentes. Y aquí dentro, y cada cual, bueno, pues. Oye, mientras, no, mientras no traicionara a los escasísimos principios de, de esta radio Pues que tirase para adelante con ellos Bueno pues parece ser que hubo gente de la radio Que se acercó al ayuntamiento para pedir una cosa similar ¿eh? Una manifestación pública de, de apoyo ¿eh? a, a esta radio Pues van muchos meses nunca supimos nada de ellos el el el derecho ayuntamiento de Xi'jon dio públicamente el sofito a Radio Cras pero el rebelde ayuntamiento de Ubiu esos que dicen que son a nosotros nos apoyaron y aquí y aquí seguimos no sé lo de que esa gente se convirtiera en un partido y es como si la Radio Cuca empezara a meter publicidad, ¿no? No sé, por analogía Y bueno amigos, pues con esto yo bizcocho ¿eh? hasta el que bien o pues hasta el día que, que cuadre, ¿eh? que ya sabéis que ya todos los jueves no vengo porque estoy en la radio libre y no pasa nada si no vienes. Luego ¿eh? que si todos, joder, pero todos no. Venga, un saludo muy grande para pa todos los que lo sintieron en directo y para todos los que lo sientan en diferir para todos los que lo descarguen. Y una dedicatoria especial esta noche para pa el mejor macetu. ¿Eh? que tuvo que tuvo en el chat, préstamela de Dios tener chateros, de verdad, os lo digo, ¿eh? aunque sean de carnas eh. Venga, un saludo muy grande para todos Y sabéis lo que os digo siempre Que en un busco llamalijo Que todo lo que te ha encontrado todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas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 Chiqueta, cabardina, pero nunca de gallumbos. Y todos a una pisándote la chepa, rampla, trinca, malversa, Sigue el paso doble y la juerga flamenca. con ellos, ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio, darle duro al que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa, y que no te cojan. Que no te cojan. ya no te cojan.